Grandes y buenos días. Gusto ser saludarlo. e nos ¿Cómo e s t á u s t e d s o n exactamente las 7:32 minutos de esta mañana. ¿Por qué me miras así? Es que, espérate, algo hice por aquí. Entonces, tengo doble retorno. Entonces, como que me asusté. No sé por algún lado. Si con un reto, retorno. ¿Ah? Si con un retorno habla ya enredado, imagínense ¿Sí? con dos. Me dio, miedo. O sea, me dio miedo. Tengo un desfase como de. Una milésima, pero me alcanza, e s c Pero, ¿de dónde estás sacando retorno ahora? Espérate, d e un segundo. ¿Qué está pasando? Están 7 de la Ay, mañana,、sí. 33、ahora、minutos.、Sí. Saluda a Claudio y los tíos. <risa> ¿Cómo les va? Estoy más enredado que cumpleaños, mono. Bastante, Yo, ¿eh? Sí, no, el día no es mi día. Eh, y voy a arreglar mi problema de, de, de, de retorno para pa poder retornar su problema de salud <risa> este año me dan de alta Sí.、Ya. ojalá lo den de alta sí. inmediatamente ya que claudio saludó、eh, saludaste c l a u d i o Sí, s í no s í ya dije hola ya. saludaste a los tíos está todo bien todo, todo listo ya ya todo listo y, y con s o partimos son las 7 y 3 de la mañana le contamos inmediatamente ¿Cuál es la temperatura en estos momentos en la provincia de Osorno? En promedio, obviamente. a c u e r d e que tenemos montañas, lago, s planicie, cerro, tenemos de todo en la provincia. Hay 8 grados de temperatura. La dirección del viento, para ser precisos, dijo, es noroeste, a una velocidad de 18 kilómetros por hora, con ráfagas o rachas de hasta 40 kilómetros. Nubes, 62% cubren la provincia de Osorno, si usted no las ve, porque estaba bastante oscuro. Probabilidades de trueno son bajas. ¿eh? La humedad relativa del 98%. ¿eh? Para los que saben, 1012 estos pascales. Y a la alza, ¿eh? porque Claudio siempre me p r e g u n t a usted no me preguntó, pero venía preparado a decir que iba un poquito a la alza. La temperatura máxima. Eh, para el día de hoy son、eh, 10 grados, temperatura que se va a registrar entre las 13 y las 17 horas. Efectivamente van a caer algunos chubascos durante el día intermitente. ¿eh? No le podemos decir exactamente, pero más probabilidades que los chubascos ocurran durante la mañana de este lunes que saludamos a Santiago. ¿Mm? Eso es. Bien. ¿Tú, tú me haces que. Hay un murmullo de fondo. 25 solo n s minutos que están faltando para que sean las ocho de la mañana. Vamos a comenzar ya con la revisión de las informaciones. Lo primero, vamos a destacar titulares para la jornada de de hoy, lunes 25 de julio. ¿Quiere conocer titulares? Allá vamos. ¿Cómo, cómo me la haces difícil, no? No tengo titulares. pero vamos revisando en el, sí, en revisando, el portal no, directo que, pero la culpa es mía la, de que no haya titulares del fin de semana de、ah. es que estaba tan concentrado claudio resolviendo mi problema de audio que me olvidé de los titulares <risa> es que no escucho lo que está saliendo al aire estoy aquí dijera mi amigo juan pablo un saludo para él puro talento nomás <risa> d i e l que falta mire le vamos a contar que durante el fin de semana vamos a hacer un resumen generalmente lo hacemos y estos no son los titulares, estos、no son los titulares. Esta es la noticia en sí, se la、ya. vamos a contar aquí entre amigos, buena gente. En ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto vamos a hacer un resumen de, de, entre el viernes y、eh, últimas horas del día de ayer. Primero contarle que le ha pedido sordo en las personas de la brigada investigadora de robotos. Sorno detuvieron a un joven de 17 años, un joven que mantenía、eh, varias órdenes pendientes de, de detención emanadas desde el, el jugado de garantía. El, este jovencito no era menor, tenía. Muchas, muchas causas, y él,、eh, su especialidad, Claudito, era entrar a las viviendas. Ya.、Eh, Mira, un muchacho que tenía esas malas costumbres. Miren, el mano murra. Era un mano de murra, y bueno, lo encontraron los chicos de, de la p e d i l o notaron algo nervioso, ¿no? ¿eh? Ya. Le pidieron、eh, su identidad, y d i o dijo que a n d a b a s i n el carnet, que no sé dónde lo había dejado, y d i o otra identidad, y era falsa la identidad. Pero, así que los chicos le dijeron: No te vamos a consultar al tiro. Y se dieron cuenta que no era mi chiquito el que decía ser. Aprovechó la ocasión el oficial Boris Infante de algunas recomendaciones en las viviendas donde este chico suele atacar. Ya. Para que no le pasen cosas a este y a sus colegas, ¿cierto? Que, para que se la vean más difícil de sacar las cosas de la casa. La utilización, no dice, de cerraduras que funcionen de manera correcta en puertas y ventanas. Y, y le preguntamos a qué se refería. Dice, no, es que algunas veces se alcanza a ver el pestillo, ¿cierto? Como que tiene algo de juego en la puerta. No, hay que tratar de que l a c e r r a d u r a calcen lo más justo posible. Avisar sobre la ausencia a vecinos facilitando números de emergencia o donde alertar de alguna novedad. ¿Ah? Voy a salir este fin de semana, e s una v e r a d i t a a vecino a la casa, se pasea por fuera, aquí tiene los números míos, qué sé yo, el de mi s u e g r a el de mi tío, para que le, por si acaso ve algo y usted、eh, sospecha. Y durante el periodo de ausencia o de vacaciones, solicitar a alguien mantener limpios los patios, en especial de cartas, volantes y periódicos. ¿Y usted sabe por qué, no? Claro que sí, porque si los antisociales ven todo esto allí, hace suponer que, que no hay moradores en la, la casa-habitación. Sí, lo otro, que algunos bandidos toman fecas de perro y te las colocan a la entrada de la puerta. Entonces, después, a lo tonto. Pasan a ver si las fecas están y se dan cuenta que, obviamente, usted no va a dejar unas fecas de perro afuera la fuera de su casa. Tres días. Tres días, entonces, ya tal vez un día. Entonces, y se dan cuenta que la vivienda está sola. Sí, claro. Algunos botan basura, papelito, s dejan marcado el sitio. No dejar especies de valor o de fácil transporte en el hogar. Si tiene alta suma de dinero o joyas, es aconsejable encargarlas en casa de algún familiar. También es importante, fijado como gente que le roban el dinero. Claro. A mi abuelo le pasó a mi abuelita, le entraron ¿Eh? a robar hace muchos años atrás, aprendió la lección. Ya.、Eh, dejaron en el velador de. en la, en la platita de jubilación de mi abuelo, y ahí entraron a robarle los m a r a n d e e s Oh, qué lata, ¿eh? Sí, ¿Cierto? lamentable. ¿Qué hiciste con la plata en esa oportunidad? Bueno,、eh, me compré varias cosas. <risa> me compré varias cosas, te imaginas. Pero hoy hay nietos a s í e h Sí, hay nietos m a n o m u r r a m a n o m u r r a Finalmente dice el oficial b o r í Infante. Es aconsejable tener un inventario de la s especie s de valor, en especial fotografías de las joyas, a fin de facilitar su recuperación en caso de robo. Bueno, yo creo que esto es súper importante. Buen antecedente, ¿eh? ¿Ah? Buen a n t e c e d e t e Es súper, súper importante. Porque igual no solo de las joyas, si tú tienes un televisor que es de valor, igual tomar una fotografía con alguna característica específica, cosa de que tú tengas como comprobar que efectivamente sí es tu televisor y, y métodos de prueba. Sí, la verdad que uno es bastante flojo. Hace unos días atrás yo daba unos consejos de cómo utilizar los celulares, los smartphones, los, los tows, q u é s é yo, que traen una serie de tecnología. s Y dentro de eso también pasamos por los iPads y dábamos el consejo de que mucha gente, y lo veníamos conversando en el vehículo, tiene tecnología, pero no sabe utilizarla, no sabe darle、claro. fruto a la tecnología. Y no es que usted tenga el aparato, sino cómo lo usa, si no va a terminar siendo un teléfono normal o una cámara que. Que lo va a usar tarde, mal y nunca. Común y corriente. Común y corriente. Y una de las cosas que le puede a usted generar、eh, resultados positivos es, por ejemplo, tomar las joyas, fotos, tomar los televisores, tomar a, todo lo que considere de valor, incluso las vestimentas, qué sé yo. Oye, puede pero, ser un inventario rápido, si tienen que anotar que una lata, e n t o d o Pero me surge una, una interrogante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te roban un televisor y. Al llegar al lugar de los hechos, en este caso tu, tu vivienda, llega gente de la PDI, de la Brigada de r o b o y todo el tema. Y te pide, ¿Tiene y e p d factura de compra de, del producto? Porque la factura es un documento válido para poder hacer la denuncia, entiendo así. Sí, correcto. No, no sí. así la boleta, que no cumple el mismo rol. No c u m Porque l e p generalmente y la, y, la boleta no, no, no ¿cómo te dijeras? No trae tanto detalle. Claro. Entonces. ¿Qué, ¿Qué pasa?、Eh, que generalmente la, la gente、eh, no se preocupa de, de comprar ese tipo de productos con, con factura, simple, simplemente la boleta. Sí, incluso que hay una casa comercial donde ¿no? estamos al frente que durante todos estos años vende un equipo, no sé, p、pues、de e s t o n m i l l ó n de pesos y te entrega una boleta chiquitita. Claro. Muy pequeña, en que sale el valor y no sale de qué cosa es. Y en la práctica pueden ser varios productos uno solo. La verdad que. En, en estos casos generalmente se usa una especie de interrogatorio porque ha pasado algunas veces en que el a p e l i d o carabinero hace un llamado a que hay especies que están mucho tiempo ocupando espacio y va gente allá. s a b Entonces que se me... mí le, le hacen una serie de preguntas para tratar de、claro. tener la mayor certeza de que es el televisor de ellos. Obviamente cuando utilizan nuevo cuesta un poco porque, porque dicen: No, es p l u m i t o con bordes negros. Lo otro interesante, muy doméstico, sería hacer una marca al, al producto, hacer una marca que solamente ustedes conozcan, n ¿no? claro. o Claro. Sea, no, o sea... no le va a hacer un rayón encima, enfrente. Puede hacer、eh, en la parte de atrás, donde va toda la descripción,、eh, no sé. Con tinta, ¿Con sí, con también. Tinta. Mira, lo que dices tú, súper importante, Claudio. Eso también ayuda mucho.、Eh, alguna marca, decirle, mire, en la parte de atrás, eh, abajo, eh, le colocamos una marca a fuego. Claro. A fuego, a lo mejor una moneda caliente, caliente、Puede、una ser, moneda,、claro. la pega y dice, y eso es raro. ¿Entonces te fijas? Puede ser eso. Luego, ya que no sea tan drástico, a lo mejor una mosca con un cuchillo, porque las patas son de. No va a pasar nada que le haga una mosquita abajo con un, un raspadito. Claro, ¿sabes? con una limita. Una limita, una cosa que pase botado también para el delincuente. Eso también ha ayudado mucho en temas de recuperación de notebook, porque ahora viene una escalcomanía.、Eh, ¿Sí? Que se pueden pegar al notebook y permiten que sea más、eh, fácil de recuperar. Claro. Mira, qué bueno lo que acabamos de conversar. Yo creo que son buenos tips para la gente. Exactamente. Estamos a 17 minutos de las 8 de la mañana, solo 17. Oiga, una camioneta cayó desde Puente en la comuna de Purranque. Información proporcionada por Gustavo Barría. Sí, Gustavo, que la está viendo negra, pero eso es producto de que cada vez que uno se hace, entre comillas, conocido, sucede esto. Pero primero le vamos a contar que esto sucedió. El viernes en la práctica lo reflotamos un poco porque hasta anoche, a alta hora de la noche, esta noticia seguía recibiendo comentarios. Como a las 20-30 horas ocurrió esto. Sí, esto ocurrió a las 20-30 horas. ¿En el puente Oromo? Sí. No ha sido la primera vez que este puente ha tenido que resistir en v i s t e de algún vehículo que toma con demasiada velocidad este puente. Tengo entendido que hay una curva anterior que también impide tomarla con. Digamos, no impide, pero si tuvieras una velocidad, impide seguir el curso normal.、Y、ella cayó de una altura considerable y, al parecer, por el uso del cinturón, no pasó a mayores porque se volcó, fue rescatada. Esta dama,、eh, bastante joven por lo que nos dijeron, no nos e entregaron la identidad, quedó con lesiones, pero no quedó grave. ¿eh? Fue más bien un susto. Llegaron hasta la ruta U89. bombero, Y también、eh, tengo entendido que personal de emergencias de la localidad de Purranque. Fue rescatada y llevada al hospital. Buenas fotografías, agradecemos entonces todos los antecedentes proporcionados por Gustavo Barría. Sí, hay que también hacer una defensa, Gustavo. La verdad que a mí también me ha pasado cuando tú cobres policial, de repente tienes temor de colocar detalles porque la gente te contradice. Pero la verdad es que uno va al lugar, recaba la información que le dan y. Y uno también es machito porque a veces hay gente que no debería d a r t a información que te la da, y uno se guarda ese dato, y a veces puede que ese dato sea equivocado. O puede que sea muy certero y el ignorante el que ve de afuera, y uno no puede decirle: ¿Sabe qué? Me lo dio tal persona porque matas tu fuente. En el caso de, de Gustavo, él ha hecho un trabajo encomiable que no lo estaba haciendo nadie en Purranque. Gastando de su propio dinero, se compró un mejor vehículo, incluso para cubrir mejor los accidentes, llevar esa información a Purranque, donde Purranque no la tenía, y la sigue dando. Entonces, es muy lamentable que de repente uno, a lo mejor uno o dos, no creo que sean más, lo cuestionan hasta su condición de reportero, periodista, hasta su condición sexual, para tratar de humillarlo cada vez que Gustavo hace una nota. Y la verdad que comparto con él, porque mis inicios también. Recibí bastante crítica con respecto a lo que hacía, porque es más fácil criticar que hacer. Y, y déjame decirte una cosa: no he visto los comentarios que han publicado allí, pero. La mayoría podría asegurar que están basados en el anonimato. Están basados en el anonimato, lamentablemente, 34 opiniones, del cual 90% son anónimas. Pero, ¿sabes qué? Pero,、eh, disculpa, pero qué、sí. lamentable que cuando se dé una opinión de este tipo no tengan la valentía de publicar por lo menos el nombre de pila. Sí, es, es... No han preguntado harto por qué dejamos el anonimato. Es no por este tipo de casos. Hemos dejado el anonimato por otro tipo de casos donde cuidamos la fuente. Pero lamentablemente, bueno, en Internet se llaman t r o l l Existen los trolls, que son individuos traumados, que en todos los sitios que se, valga la, se valgan como tales deben tenerlos. Que son unos tipos que entran a puro tirar para todos lados y. A puro a de destruir, a puro. Odio, cizaña, hacer dudar que la información. Te fijas que siempre están pendientes del error y no de lo bueno. Pero, ¿sabes qué? Lo voy a rescatar. De las 34 opiniones, el 80% apoyan el trabajo de Gustavo. Me parece. Lamento decir que entre medio de los comentarios está la de Gustavo diciendo que no va a enviar más datos y que va a sacar fotos nomás. Pero yo creo que también se molestó porque ahí le dieron una condición que, que el síntoma le、claro. ha dejado. Ojo que también está la mamá de Gustavo, el papá de Gustavo, los familiares de Gustavo que están viendo los comentarios. Ojo cuando hacen los comentarios. Estamos a solo trece minutos de las ocho de la mañana. Trece minutos restan para que sean las ocho de la mañana. Detenida nuevamente la reina de la piratería en Osorno. Colocamos la inicial en. Porque le colocamos Reiner. Reconocemos que sabíamos el nombre completo porque ella es conocida, ha caído varias veces, es de una familia conocida. Ha dado entrevistas al diario donde ha reivindicado su labor de、ya. sacar、eh, copias a películas originales y arrendarlas. Respaldos. ¿Ah? Respaldo a un grupo cerrado y, y、eh, usando una lógica bastante particular de que ella es propietaria del original y por lo tanto puede hacer lo que quiere con las copias del original porque ella es dueña. Eh, ha tratado de, de salir de este ha sido detenida en un local pero, que tenía, después en un hotel. Pero esa explicación no es muy válida, te, ¿sabes por qué? Porque, si bien no, aquí no tengo ningún CD sí, original、si、en dice, este momento,、sí. mm -hmm. pero dice que cualquier reproducción o grabación parcial o total del producto es penado por la ley. Entonces, independiente de que tengas el, el CD, y la película original, ya está con prohibición de hacer copias. Ah, sí. Bueno, por eso justamente es detenida. Ella nuevamente fue detenida en el centro de la ciudad. La verdad es que es conocida. La reina la colocaron,、eh, me parece que no sé si en el diario o en otro medio de comunicación. Nosotros Oye, tomamos y, un poquito el nombre de ahí. Que tiene buenas películas, ¿eh? <ríe> tiene buenas películas y ella siempre. <risa> y es bien ordenadita, tiene carpeta, s tiene bolsitos. Claro, con, Tenía con, un catálogo, me acuerdo, con, cuando estaba acá en Cochran e、eh, Perdón, en,、eh, sí, en, en. En Bilbao, Bilbao con, con Cochran. e Ahí estaba. Oye, eh, oye. Y tiene una clientela de alto rango, ¿eh? eso、C、es lo que llamaba la atención e esa vida. Carátulas a todo color. Entonces, bueno, ella、bueno, se dedica a aquello. Al final, ya es. ¿Sabes dónde la ley en Chile lo prevé? Pero ¿sabes dónde los españoles serán, que son los mayores censores de la copia de tu material? Ya. Es que、eh, eventualmente lo que ellos dicen es que tú le saques valor monetario. Ya. En ese caso, ella le saca valor monetario, por lo tanto, aún así, en esa lógica, sería penado. Pero donde s、sí、i tú puedes hacerlo, ¿qué pasa? Es si yo. Tengo un CD de las mejores canciones de Claudio Salazar. Ya,、yeah, son buenas. Y Son muy buenas las canciones de Claudio Salazar. Y, y los consejos espirituales de Jorge Paredes también. Ya.、Yeah. Y al, ambas quiero、eh, dárselas a mi hija, pero no quiero perder los originales, pero mi hija se va a estudiar a Santiago y quiero que sigue estos dos buenos temas. Ya.、Yeah. Entonces le saco una copia y se la entrego. Hija, para que tú tengas, lo, para que yo no pierda los míos. Entonces los españoles dicen, eso lo puedo hacer porque es mío y no estoy sacándole provecho. Y los españoles、claro. dicen, no, si usted quiere regalarle a su hija, tiene que comprar el original. Y ahí es donde se han v i s t o agarrados del moño c e r r a d o Y disculpa, pero ¿sabes qué? Con respecto a lo mismo, no sé si en Perú es falta de control, falta de fiscalización o es que está permitido, pero. Eh, tuve la oportunidad cuando anduvimos allá con, con mi colega y con Jorge, pasamos a una especie de persa donde ¿Ya? habían una cantidad de disquerías, pero era todo material pirata, con una, con una producción、eh, de, de gráfica, de carátulas bastante、eh, buenas, atractivas, con, con mucho colorido, como original. i n c l u s i v e、eh, las cajas、eh, de, de los Porta CD bastante bien cuidadas, no en las bolsitas de nylon, con la carátula de, de hoja de oficio、eh, impresa. Una, una piratería a, a muy buen nivel. Ahora, para poder ingresar, no sé si está bien que lo cuente o no, pero para poder ingresar esto al país, porque si tú ingresas con estos productos, estás、eh, trayendo piratería desde、claro. el extranjero. Entonces, dejamos las cajas y las carátulas en Tacna y lo ingresamos en un porta c i v i En un estuche, por decir, es como material propio y debido al largo viaje, entonces necesitas andar con harto material para entretener. Y e s、pues, ó、oh, votado,、eh, bien, pero ¿a, ¿a dónde apuntaba mi comentario? A que, por ejemplo, en Perú, no sé, desconozco el tema, ¿si falta fiscalización o está permitida la piratería? Eh, eh, escuchaba lo mismo hace un tiempo atrás、eh, y explicaban, no sé si será válida la explicación de los peruanos, pero、eh, decía un tipo que. Son las dos cosas, la falta de fiscalización, no hay un, un ente especializado en aquello, y lo otro es que hay vacíos legales. Ya. Ahora,、eh, el tema de la piratería es bastante particular、eh, en Perú, en, en esos países, porque, porque、eh, han creado economía al respecto. Dame un segundo,、eh, con respecto a lo mismo, porque en Tacna、eh, es zona franca, ¿ya?、Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, hay mucho producto. Que son y por, por dar una marca, pero no son son y propiamente tal, son como, como los son y alternativos, como son y alternativo. Y, y de a h í uno que, que encuentra mucho producto、eh, barato a, a un precio bastante conveniente para uno, pero no está comprando en definitiva el producto original. También eso es o u aspiratería, no? s í efectivamente, es piratería de marca, y bueno, aparte se podría considerar esto fraude porque te venden un producto por el que no es. Claro. Perdón, es una estafa. Ahora, en Chile, ¿te acuerdas de que las bodegas de Zona Franca también han sido descubiertas con harto producto pirata en r e i o de c h i n a con las marcas y todo?、Eh, absolutamente igual, porque donde juegan de repente es que no sepas. Sé, o n y lo hacen con una I latina, que se yo, entonces por ahí juegan, pero hay, hay casos en que derechamente lo es. s a b e s d ó n d e quería apuntar una cosa que siempre me, me, me produce como discusión digamos, en, en, entre los pares? Ha sido el tema de los libros. Eh, hay librerías que te venden material original y hay librerías de calle que te venden derechamente libros piratas. Claro. Dentro de los libros usados. Ahí están, están revueltos, están todos ahí, ahí, ahí mismo. Y lo otro que llama la atención es que también se hace vista gorda, porque en estas ferias de libros,、eh, yo reconozco tres o cuatro. Que son reconocidos distribuidores de películas piratas. Que uno le pregunta: ¿de dónde sacaste este libro? No, de la, de la editorial. uno Llamaría a la editorial y la editorial l decía: No tengo idea, y o n o c o n o z c o e s t e s u g i e n o Claro. Además, que libros que en la librería formal están 100% más caros. Entonces, la pregunta es: si la gente está porque,、si、la gente está si la dispuesta a pagar por, por、eh, libros piratas, quiere decir que la gente quiere leer. o quiere, Por último, quiere leer los libros. Entonces hay mercado, porque siempre te, es que es tan caro comprar e s o libros. Si es el tema, generalmente los libros que yo quiero consultar no están nunca bajo los 20 mil pesos y no que sea,、eh, digamos, grande el libro. El otro día estaba pensando: oye, qué bueno el libro de Oprah Winfrey,、eh, esta mujer es negra norteamericana que es como la d o n Francisco de allá, ya、yeah. pero más poderosa. O sea, indica Claudio Salazar es un buen locutor y listo, está, ahí, está salvado para la vida. Este, Todos piden eso, que oye, sea, Incluso、eh, que los entrevisten, n ¿no? Claro. Entonces, oye, quería saber la historia. Y el libro cuesta en Chile 60 mil pesos. Pero ojo, cuidado. Aquellos que tienen、eh, esa, no sé si vocación, pero、eh, tienen la costumbre de leer y leer un buen libro, no optan por un alternativo. Siempre van a pagar esa plata por un original. Otra cosa, quería apuntar mi comentario con respecto a la piratería, a esto de, de las marcas parecidas. Por ejemplo, tú ves el logo de Nike. Ahora ya hay unos logos parecidos、sí. a Nike que. que... Que van con algún cambio de letra, lo mismo con, con Adidas, por mencionar a alguno de nuestros y, auspiciadores. Y... Ahora usted siempre exige el original, por ejemplo, hay programas parecidos a este, pero usted、ah. para qué va a escuchar uno parecido que es malo, s i puede escuchar el original y bueno.、Yeah. Estamos a seis nos agradamos también, estamos a cinco minutos de las ocho de la mañana. Lo próximo, una lamentable información. Sí,、eh, un hombre que había sufrido un accidente de tránsito el pasado 14 de julio falleció este fin de semana debido a alerías graves, luego de permanecer todo este tiempo en cuidados intensivos en el hospital Base 2 Sordo. Esto sucedió en el accidente en calle Manuel de Sala, en las cercanías de calle Martín Ruiz de Gamboa, en el sector de Ovejería. Donde un automóvil particular impactó a Jorge Alfredo Baez Vargas, y el cual, como decíamos, falleció durante este fin de semana. Lamentable información: cinco minutos nos separan de las ocho de la mañana. Continuamos, INEA inscribe segunda raza ovina en Chile. Que me gusta cuando la gente está despierta. Pero claro, <risa> por su obvio. Sí, lo otro lo vamos a comentar después, mejor.、Sí. e Vence lo mismo, vence lo mismo.、Sí. Como consecuencia, nos cuenta Luis Opaso, como consecuencia del trabajo en el programa genético de consorcio ovino, se logró inscribir oficialmente la raza Marín Maguellán m e r i n o Mierda.、Mm, toma. Marín Maguellán Merino. m e t z Merino. Lo bueno que es fácil de pronunciar. Sí. Y no sé si m e t z se pronunciará así, porque puede ser m e t s m e t c i e r t o Mío.、Bueno, Hágalo La cosa es que es marín. La raza, voy a, voy a tener para jugar con un amigo. <risa> la nueva raza de oveja es marín. <risa> y se dedica al deporte, e ¿no? la segunda raza ovina chilena que corresponde a una absorción incompleta establecida de corriedale con merino australiano. ¿Ah? Que te q u e d e claro que tú ya habías visto que se parecía al, al australiano, ¿no? <ríe> y tiene actitud de doble propósito con un cordero de mejor actitud que corredales y lana ultra fina, exportable proveniente de la Patagonia chilena. La oveja es simpática, a e s、sí. como más galladita. Tiene, tiene como buen, buen perfil. Sí, es como más para. <ríe> Oye, ¿te imaginas tú estar ahí en el peaje? ¿Tú qué manejas? ¿Qué tienes de vehículo? Estirando la manita pa, pa, para cancelar. Y. Colisión por alcance en el troncal. Sí, y... ¿Esto Sí. en la ruta c i n c o aconteció? Aconteció. Llamó mucho la atención porque llegó la personal de emergencia de la concesionaria, llegó Carabinero. Y. No fue para tanto, pero una vez que llegaron todos, dijeron, se toma el procedimiento de rigor. Esto en la ruta cinco, el troncal, como dice Claudio, de la ruta cinco sur, c o m o u n a Purranqui. Me dijeron que estaba para Casma. ¿eh? Ya. Que lo había que confundirlo con la entrada Purranqui. Ya. Que es el otro peaje más cerca de Canma. ¿Quién nos dijo eso? Gustavo Barría,、Obviamente. el único que tiene móvil y gastó sus pesitos para ver qué pasaba allá. Ahí nos contaron que el personal de c a r e n e r o s de la t e n e n c i a de Carreteras de la Prefectura Osorno, que realizaba un patrulluviaje por el sector, llegó a este lugar donde Fernando Ide, cuando mencionó la ruta 215 en la comuna de Puyehue, habría manifestado que en un momento que se transitaba por la ruta 5 de sur a norte, bien digo, en su conectada a Toyota h i l u c al llegar a la plaza de peaje, Que se encuentra a la altura del kilómetro 963, fue colisionado por la parte posterior por un camión Toyota Dina, conducido por don Javier Castro Fuentes. i bien testigos hablan de una colisión de bajo impacto, la pasajera de la c a b i o n e t a la señora Ingrid j ä a g e r fue trasladada hasta un centro asistencial para descartar lesiones, siguiendo de esa forma el procedimiento de rigor. Muy bien, estamos a dos minutos de las ocho de la mañana, solo dos minutos, continuamos. Vamos a contarles de inmediato que un hombre resultó con heridas graves luego de ser atropellado. Esto acá, en la ciudad de Osorno. Sí, esto fue en calle Chillán, hasta ahí también. Tengo... Chillán con Concepción, para ser más sí,、eh, específico. Al llegar, claro, al llegar a, a Concepción. Ahí se habrían entrevistado carabineros con Juan Carlos Sánchez, conductor de un automóvil p e u g e o t 307, que momentos antes transitaba por calle Chillán de norte a sur, cuando al llegar a calle Concepción, como dice Claudio, colisionó a un peatón que posteriormente fue identificado como Orlando Alvarado Varga, de 66 años, que han d e b i d o ser trasladado por personal del SAMU hasta el hospital Base Osorno. La víctima de este accidente habría sido diagnosticada. Con luxación de s hombro izquierdo, contusión frontal y facial de carácter grave. l o a n t e c e d e n t e del hecho f u e r e c o p i l a d o por personal de carabineros y p u e s t o a disposición de la justicia, quien finalmente determinará quién tuvo la culpa. Vamos a, hacer, sí, vamos a hacer un breve corte publicitario saludando a、ah, los、bien. chicos de Sur Arquitectura que siempre están en la sintonía, d e s e á n d o l e un excelente día, una mejor semana. Y eso, para todos、eso. quienes ya están trabajando y para aquellos que también a esta hora se están desplazando, igual que tengan un excelente día excelente. y una gran semana. Vamos al corte, ya estamos con ustedes. Cuando quiera, no más conmigo, ya estamos al aire. Me p i l l ó preguntando cuando quiera. ¿Cómo te cambia la vida?、Eh? ¿Cómo nos cambia la vida? Por eso usted, cámbiese. e a <risa>、ah, Ahí estaba. Cámbiese a la palabra. Cámbiese a la palabra. No, porque... en, en todo caso no tiene sentido decir cámbiese a la palabra, porque si ya está con nosotros, no le vamos a, a, a, a decir lo mismo. Claro. Dígame que no se me cayó internet. No se me cayó internet. No, Me, ni... me, me ha entrado miedo. Dígame que me equivoqué, me equivoqué, corté la cortina. Y está de nuevo. Vamos, vamos. A cerrar la cortina. Le vamos a decir que en este、otra. momento le vamos a contarle. Le、ya. vamos a contarle. <risa> ¿Qué le vamos a decirle? Le vamos a contarle que en este momento hay 8 grados de temperatura en la. ¿8 provincia grados? Este e l trópico, compadre. Hace、ya. como 3 semanas atrás a n d a m o s pero muerto el frío.、Uh, claro que sí. Vientos. Vientos. Vientos noroeste. Noroeste, así como medio, con chanfle. <risa> claro, medio, chan, medio chanfleadito. Claro. Es como cuando t e dicen pégale medio chanfleo. Así como con efecto. Como con efecto. Como que la cachetearon.、Sí. <risa> <risa> Adelante, cachete. Un saludo a cachete. Un saludo a cachete. ¡Te tenemos nuevos amigos. No、el、me había acordado. Cachete. cachete, tú sabes quién es. Ah, cachete. Gran valor, gran persona.、Un、saludo a cachete.、Eh, saludo salud a cachete. <risa> gran amigo de Coquimpo. Ah, sí. Sí, sí, gran amigo también.、Ah, Se juntan con cachete el m i m o Claro. Hacen? Pero la juntan, po' g u c h o Bueno, los vientos、eh, van a una velocidad de 22 kilómetros por hora, pero alcanzan rachas o ráfagas de hasta 43, así、oh. que con, con cuidado, firme la antena de la tele en la casa, p o r q u en e el campo todavía hay antena, hoy, todavía hay porque poca antena se v Inclusive, afirme el tubo fluorescente que tiene como antena. Yo no le voy a decir que eso no funciona porque les votaría el ánimo, porque usted tiene toda la fe que eso funciona. En todo caso no funciona, s í puede ser una tabla y un alambre. Un, un alambre tirado, una, un cable paralelo que tenga. abre un, la part, una parte y lo, lo coloca a distancia y le va a servir igual. Le doy un truco, si usted quiere ampliar su señal y justo, vamos, digamos, claro que tiene que coincidir, pero. contrate ¿sí? directivista. Claro, no. <risa> Si、sí, justo el tubo oferecente s está paralelo al. al... Paralelo, claro, para arenito.、Eh, claro, ¿cómo se llama?、Ah, en, eh, la parte más alta del t e c h o se llama. Arriba por la. El, el caballete. El caballete. Si、sí, justo queda en la misma línea, lo mejor le recomiendo coloque un palito en cada punta de la casa y le c o l o c a e s e cable abierto total y va a agarrar hasta Japón.、Sí. No, porque tienes toda esa masa, porque le pillaste. Tu casa está bien posicionada. Claro. Ahora, el tema es que lamentablemente hay algunos lugares, por ejemplo. La Mirazú,、eh, población de Golmagro, por lo menos la experiencia personal, y algunos otros sectores donde no se ven algunos canales. No se、decir? ve bien la señal. No, no se ve. Por lo menos en, mi, en el caso personal tuvimos que contratar un servidor de cable porque,、ah, no, porque, porque. No, no se, porque no se ve bien la televisión. Si no es porque uno tenga la necesidad、sí. de, de tener más canales. o b v i pero le da una alternativa enorme. Tener eso. Oye, antes que se me haya el tema del tiempo, la máxima para el día de hoy son 10 grados no, de temperatura. No, no te la puedo creer. Está bromeando, está bromeando.、Eh, estoy u rom. Casi digo otra cosa, no. e s e s De las. De la. Miércoles. De la una de la mañana. De la, de la una de la mañana, dije, de la 1 una... de, de la tarde. De la 1 de la tarde. <risa> A las 5 hay 10 grados de temperatura. Ay, y si no ya, ya. me creen, no importa. Oiga, y hay chubasco. Lo más probable es que en la mañana. ¿eh? Pero hay chubasco, es toda la provincia. Es que hay gente que dice: No llovió, le erraste. País lobo está llamando. Está llamando. Continuamos con informaciones.、El、conductor perdió el control chocando contra un cerro atre... en la ruta U40. Me atrevo fue... a decir que el cerro venía contra él. Se fue a la punta el cerro, ¿no? <ríe> no, la práctica dicen que tocó, chocó, al parecer, ahí conversábamos con Carabineros, chocó contra un montículo,、sí. perdió el control, bueno. Pero lo cuento que esto pasó durante el fin de semana en la ruta U40, esta es la ruta que une Osorno con el sector de la costa, ¿no? Dos personas resultaron lesionadas. Esta es la altura del kilómetro 6. Eh, el sector denominado Curaco, donde el conductor de un automóvil Nissan p r I, m e r al a parecer, perdió el control del móvil impactando contra un cerro. Ojo, que el cerro, el cerro estaba l cerro e ahí. es ¿eh? eh, Así como ya fuera e l vehículo, fue encontrado don Luis Marín Matamala, de 47 años, y al interior, Roberto Lagos Elgueta, de 25. Ambos hombres fueron trasladados por personal del SAMU hasta el hospital base de Osorno con diversas lesiones, algunas al parecer de consideración. Eh, pues eh, Luis、eh, Marín Matamala habría resultado con herida frontal contusa y contusión de pelvis. Y l a g o Elgueta, su otro acompañante, habría resultado policontuso y con fractura occipital grave sin r i e s g o vital. l、oh. A tener cuidado con los baches, de repente los de nivel que hay en carretera, en la ruta U40, ahí de aquellos, sobre todo antes de llegar al antiguo cruce para ingresar a Pucatrigue. Hay ah, unos ah, baches、sí. muy cortitos que, si usted va muy embalado, Eh, no, no va a tener、eh, el tiempo suficiente y distancia como para、Fartil. que el vehículo baje y suba a una distancia prudente, sino que simplemente va a pegar el salto y esto puede traer consecuencias en la maniobra que usted realiza.、Mm. Sobre todo considerando que va a Riberas del Río con taco. ¿Y s por, por qué no es con zapatillas y más, con taco s más difícil? No sé. Bueno,、eh. continuamos con las informaciones. No, continuamos. Bueno, e s t a es una. Me pareció a mí triste la noticia, en ¿verdad? Lamentable información. Sí, porque llamaron a Carabinero, alguien le dijo, ¿sabe qué? En la ruta U40, ahí parece que una persona t e n d i d a en la vía pública parece que está sin vida. Bueno, llegó personal de Carabinero al sector denominado Forrahue y encontró un hombre adulto mayor sin vida, tendido sobre un colchón y que posteriormente fue identificado como don José Domingo Traic. Que Mil Brand, de 72 años, quien registraba domicilio en la misma ruta, pero a la altura del kilómetro 20. Se habría establecido que la muerte del hombre obedecería a causas naturales. Ocho de la mañana, diez minutos. Accidente agrícola en la comuna de Puerto Octay deja a un obrero grave. Sí, se desconoce cómo estaba sucediendo esto, pero es. Es en la comuna de Puerto Octá y en el fondo、eh, las Araucarias. Ahí estaba don Luis Yáñez maniobrando el tractor junto con un coloso y por razones que se investiga pasó a llevar a su yerno, don Álvaro Rosas Martínez. Fue aprisionado accidentalmente entre el tractor y el coloso y resultó obviamente con heridas graves. fue Ayudado por carabineros también que llegó al lugar,、eh, por personal de emergencia del hospital de Puerto Octay. Se llevó hasta dependencia del hospital de Puerto Octay, pero debido a la gravedad de su herida, fue trasladado hasta el hospital de Osorno, donde permanece con heridas graves. Vamos a ver qué pasa, vamos a conversar con César a ver si nos puede averiguar algo ahí de cómo está don Álvaro Rosas Martínez. Ocho de la mañana, once minutos, ocho y once minutos. El joven resultó con lesiones graves luego de ser agredido en el sector de ovejería en nuestra ciudad. Sí, un personal del SAMU ¿Ya? debió auxiliar a un joven de 19 años, luego que sufrió heridas graves, como dice, s t ú producto de una agresión en un confuso incidente en el sector de ovejería en Osorno. Hasta ahora se conoce que José Manuel VV, la moda de sus iniciales, de 19 años se encontraba en un cumpleaños en la sede social de población 21 de mayo en el sector de ovejería. Cuando al salir de esta, fue interceptado por cuatro sujetos con los cuales comenzó una discusión que terminó cuando fue agredido con golpe s de pies y puños en diferentes partes del cuerpo. El joven quedó herido en la vía pública mientras sus agresores huyeron en dirección desconocida. Auxiliado por personal del SAMU y posteriormente por personal médico del Hospital Vaseo Sorno, habría sido diagnosticado con trauma ocular. Fractura a x i l a r y herida lacerante perineal quedando internado dado la gravedad de sus lesiones. Eso de la herida l a c e r a n t e perineal es complicado. Vamos a continuar con informaciones. a las 8 de la mañana, 12 minutos. Familia vuelca en ruta 5 sur a la altura de la comuna de San Pablo. Así como lo dice el doctor Salazar, un minuto antes de las 17 horas de e s t e s á b a d o se produjo este volcamiento de un vehículo particular en la ruta 5, dejando una familia con lesiones de diversa consideración, entre ellos d o s menores de edad. Según lo recabado, un automóvil n i s s a n Base 6 conducido por don Daniel Reyes Acuña, de 32 años, que lo sigue acompañado de su esposa, Sandra i n á l e f Ríos, los hijos de ambos, Rayén y Martín, todos quienes registran domicilio en la comuna de Tomé, volcaron a un costado de la ruta 5 Sur a la altura, como dice el doctor Salazar, de la comuna de San Pablo. Gracias por lo de mi doctorado. ¿Eh? Necesitaba el reconocimiento. ¿Sí? <risa> Al lugar llegó personal de la tenencia, carabinero, de bomberos y ambulancia de San Pablo, además de personal de emergencia de la concesionaria. ¿Y sabes por qué? Porque estaban preocupados, una familia volcó. Claro. ¿Y sabes qué? d e s f r u t a r o n con lesiones menores. Afortunadamente. ¿Y por qué? Por el uso del cinturón de seguridad. Ojo, esto no s es un. Cinturín te aconseja. ¡Cinturín! Diputado Ojeda compromete ayuda ante urgencia en atención de dializados ante el Hospital Base Osorno. Sí, con el propósito de gestionar el fortalecimiento de la votación de insumos de la unidad de hemodiálisis del Hospital Paseo、yeah. de Osorno, el diputado Osorno Sergio Geda i visitó al director del HBO, doctor Jorge Muñoz, en la instancia. El legislador se interiorizó sobre la falta de máquinas para el tratamiento de dializados de Osorno que provocó la derivación de pacientes a diversos puntos de la región para recibir sus respectivos tratamientos. Ya.、Yeah. Ahora, yo l o voy a ser sincero, Usted, generalmente País l o no tira mucho comunicado político. Nos hacemos, cuando son como saludos a la bandera, no lo hacemos. Claro. Ah, que bien, que legislamos, que la bancada, que estoy muy contento. Porque, no, generalmente no lo sacamos porque es propaganda política gratuita. Ahora, si nos a u s p i c i a n podríamos pensar en archivarlo. ¿Y por qué sacamos e l diputado Gia? Porque se está comprometiendo. Y creo que es súper importante para la gente que se idealiza que él se comprometa y ver si cumple también. Porque nos llegó carta. El fin de semana que lo hemos publicado, le hemos preguntado al diputado y a nuestro colaborador Andrés Mujica qué pasa con esta carta donde se acusa justamente a uno de los diputados de la zona de no cumplir su palabra empeñada en una votación en el Senado.、Ah. Pe perdón, en el, la Cámara de Diputados. Pero eso es nuevo. n u v í s i m o No, eso lo vamos a descubrir ahora. 8 de la mañana, 15 minutos. Basta de cumplimientos. Queremos promesa, dice la gente. <risa> me perdí, me perdí. Te quiero contar ahora. Ayúdame. Que en Osorno、no、exhibirán extraordinario y premiado documental Home en la sala Arte Rahue. Pero si usted se lo perdió porque esto era el fin de semana. No. <risa> esto pasó. ¿eh? Mira, el... Pero es que no está con fecha. No está con fecha. Pues,、si、la... No, dice Pero... este martes 26 de julio. No sé,、si、yo me equivoqué. Yo me e q u i v o q u Yo me e q u i v o q u Yo reconozco que y、ah. o confundí con otra cosa. ¿no? Esto es el martes 26 de julio. No, pues sí.、Si eh, será no, el documental Home. Home. ¿Sabe qué? Nosotros generalmente no publicamos el video, porque, no, pero este documental, véalo en la pantalla del Salón de la Cultura de Ragüe. Es hermoso este documental. Es una dirección. ¿Por qué lo conozco yo? Esto fue el 2009, este documental Home. Que se trata de un documental que usted d i ya ha visto, documental de la Tierra y sobre el cambio climático. Pero la fotografía, la imagen de este documental es p r e c i o s o Precioso, precioso. Le dejamos el trailer en la página web pailobo.cl y también debemos decir, dejamos un enlace para que usted lo vea en calidad HD en internet. Si no puede ir a la sala del Raw, ya.、Yeah. La dejamos las dos cosas. Pero si tiene posibilidad de verlo en pantalla gigante, véalo. Porque la calidad de la fotografía, porque no son fotografías, pero se dice así porque es un video y la, las tomas que están hechas son preciosas. Es espectacular. La verdad que la primera vez que lo vi. Fue fuente de inspiración y todavía lo es. Cuando me falta punch para sacar fotografía, s empiezo como a sacar fotografías como repetidas, sin sentido. Le pego una vuelta a este documental y los maestros que hicieron esto,、eh, especialmente j a r Artus Bertrand,、eh, inspiran a uno para sacar fotografías muy bonitas. Es un documental hecho desde el aire.、Mm. Y usted. Puede ver imágenes que nunca antes había podido ver、claro. o apreciar de esta forma. Es realmente espectacular, se lo recomiendo. Disculpe el fanatismo, pero sale el fotógrafo que llevo dentro y la fotografía en este caso es hermosa. Lo invitamos entonces a la sala n r a h u a esto que d a en, en Victoria con República. Sí, ¿Ah? allí en el, al interior del. del... Supermercado Cuenta. Claro.、O、no, al, al patio del interior del supermercado、Eso. Cuento, detrás cuento. del servicio. Supermercado Cuento. Es que no e s a cuenta. No, ya, pero, ya. No, pero. le recomiendo, vaya. El, y le digo la fecha, <risa> mire, esto es el martes 26 de julio, en la sala de Rahue, <risa> local 10. La entrada es gratuita y se exhibe la 19、ah, 30 h Ahí es pasarla bien. Yo se tardó el día de mi hijo ese. ¿sí? 8 de la mañana, 18 minutos, ya que no lo ha llevado ¿sí? No, si、sí, fue、pues. él. Continuamos, ¿ah? ¿eh? Fueron a ver con Fumando. ¿Sí? Sí. Ok. Harry、Va、Potter la, esta semana. Vamos a continuar. Cuatro sujetos detenidos por carabineros cuando cometían a b i g i a t o en la comuna de Río Negro. A mí me parece todo tragicómico. O ¿Por sea, t r a g i c o Oye, pero、ahí. la foto es fotografía de archivos solamente, ¿no? No, negativo. Son las fotos de, de... los animales. Ya. Por e eso, s sí, esos son los animales. Nos falta uno que no sé dónde e s t á No, si está en el fondo, uno clavel, que、ah, está en el sí. fondo. Ah, sí. Sí, esas son las fotos. No puedo decir que son mías, pero、bueno, no las marqué porque no, no son mías, pero son las originales. Ya. Y la foto que e s t á m o s abajo, donde se l l a n a los chicos arrestados, también es la, la correspondiente. Ya. ¿Sí? A l o m a l o e n t r i n e Le、ah, cuento. Ya. En el momento que personal de carabineros del retén de Riachuelo, en la comuna de Río Negro, realizaba un patrullaje preventivo en el marco de los servicios antivigilato dispuestos por la prefectura de Osorno, bueno, dijeron, a ver, cabros, van a salir. <ríe> no, así le dijeron. No. Por el sector denominado el Bolsón. sea, a n a l i s t a r s e Sorprendieron a cuatro sujetos arreando animales vacunos. Que momentos antes habían sido sustraídos desde un predio cercano. Según lo informado hasta el momento, l un hombre de iniciales BESM a r r e a una vaca overo colorado. Ahí está la foto. Dos vaquillas overo negro. Ahí está la vaquilla. Está en la foto. Y una vaquilla overo colorado, la que yo no veía, que estaba atrás. Acción que realizaba acompañada de otros tres sujetos de iniciales: COSC, CLVV y JADS. Ya, por Lucho, pégate una puradita que los van a pillarlo. Y quien, ante la consulta de carabinero, habría manifestado que los animales eran de su propiedad. m i c a o s estos、ya. son míos, los estamos charlando para allá, para la casa del Julio. <risa> <risa> Sin embargo, BESM、ya. mantenía sospecha s de un vecino del sector que había manifestado días antes. Sus aprehensiones sobre el sujeto, toda vez que había sido visto en los alrededores de su predio, al parecer con i n t e n c i o n e s de robarle animales. Ya. s í como Carenero llegó, llevó, perdón, al vecino hasta el lugar donde se encontraron los vacunos, los cuales fueron reconocidos inmediatamente como en su propiedad. Ah, estos son los míos, por mi cabo. Siendo a v a l o en un millón y medio peso. s o s e a Uno es, más 500 mil. Esa, esa clavelita en la margarita. Por instrucción de la fiscal de turno, se le hizo entrega de los animales v a c u n o a la propietaria. Los imputados pasaron a la audiencia control de detención del juzgado garantido de Ronegro como imputados por Avijeato. Ya. Hablamos con el coronel n a s que se mostró satisfecho por la que se está realizando con el trabajo. Agradece a los vecinos también la comunicación, agradece la disposición de todos los entes y también agradece a los medios de comunicación, a todos y especialmente también al trabajo que está realizando. Eh, la, y la difusión de la mesa a n t i v i g e a t o que preside、eh, o que dirige el gobernador Rodrigo Caguá. ¿Mm? He leído muy bien con el tema de la vigilancia. Y bien, pues que se estén tomando carta en el asunto. Sí, por favor, tomemos carta en el asunto. Tomemos、ya. carta. Estaríamos. Sí, es que e s t a b a viendo no, que me el... estaba llegando información de último momento. Teletipo, teletipo, teletipo, teletipo. Un teletipo está llegando. Está llegando el t e l e No, yo estaba buscando una declaración que tenía por acá con respecto a la información que usted estaba entregando. No, hay un, hay, hay un herido de Carlotte Legua de Arma Blanca, pero esto fue en Raw, w e Esto fue en enero, tío. Esto fue en enero, t í pasa nada. ¿Población, no? o e s t o e s r e a l c o h ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? h e e Ah, una persona lesionada con arma blanca. Ya, en real con a e Y en la espalda,、idea. sí, pero fue leer.、Sí. Claro. Lo sacó barato.、Ah. Nos cuentan del avigiato, pero nosotros ya estamos adelantados. Bueno, así somos v i v a r a c h s nosotros. Hubo un incendio en la ruta U485, de cerca del complejo Guascaliente. ¿eh? Ya. Una cabaña fue destruida, dice, la número 22. La número 22, la que e s a es que propiedad del Complejo Turístico de Aguas Calientes. ¿eh? Ya. 70% de daño en、uh, su estructura. y lamentable. Y si son caritas, s ¿eh? Sí. ¿Sabe que el otro día me dio una muy buena idea? j u a n p t o j a n i o rendemos una cabaña. ¿Cómo así? Mire, la ¿Mm? propuesta que le está haciendo el chico. No, no se、si、espera un proyecto. ¿eh? ¿Es como la cabaña del tío Tom? Es como la cabaña del, de donde está la caperucita, por el cuento del p a i l s ¿Ya? ya. Arrondamos una cabaña y ahí,、eh, ahí va a estar el p a i l s ¿No es malo? En la cabaña del. Estamos transmitiendo. ¡Ah! Bueno, ¿no? Desde verdad e buena, ¿no? s d e la pequeña casa en la pradera. Esa sería el u paribán. ¿Sabe? ¿Sabes que ¿Sabe? le e s t á d dando vuelta el fin de semana a la idea? A lo mejor、especiale. me voy a pegar porque lo estoy diciendo al aire. Juan Pablo Angulo. Cristian Lobo, como Laura. Ya, me mató. Este es el único espacio donde, entre comillas, no me malinterprete, pero el único espacio. En, porque todas las palabras juntas, que es la palabra. Donde el jefe lo toma en el e s e o e le revela. Se le, no, lo s a t a n、no、d a uno malo.、Yo. Juan Pablo, como Heidi. Ya, abuelito. Wilson es Pedro. Oye, sí, pues tenemos todo el r e p e r t e No era Tatiana, o era Heidi. Y Gustavo es Pedro. Gustavo Barrera es Pedro. Estamos viendo, le para... estamos haciendo publicidad a nuestro sitio. Visítenos. Si usted quiere que este programa siga al aire, tiene que visitar www.paglogo.cl. ¿eh? Ya lo sabe. Una visita diaria. Colabore con nosotros. <risa> Muchas gracias. Y c u é n t a l e a sus amigos. Claro. Claro, c u é n t a l e a sus amigos. ¿Y ¿Usted quiere saber qué i n está detrás de todo esto? En la página hemos colocado las fotos de los chiquillos que hacen posible. Algunos no están chiquillos y ya están pasados, ya. No sé é Como la gallina vieja, ya no se cuecen al primer caldo. No se cuecen.、No, al primer hervor, perdón. Al primer hervor, claro. Mire, de, le vamos a nombrar. Si usted tiene sitio. Web abierto, lo va a poder ver. Le vamos a nombrar. Mire, está el logo de p a i l o que es una P y una L. Oiga, pero disculpa, antes que comience a, a detallar de cada uno ¿Sí? de los que estamos allí,、eh, ¿el orden、eh, va en jerarquía? ¿Orden、eh, jerárquico, entiende? Lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a, a dilucidar en、no, eso. No sale la representante legal, sí. ¿eh? No, no, ella maneja un perfil, dice, no tiene nada que hacer ahí. ¿eh? Pensamos incluirle, dijo, no. No, yo、no、creo te... que debiera estar ahí. No tengo nada que ver, dijo. Porque el equipo que colabora, yo、Incluso、solamente administro decía, hasta, la guagua de... <risa> <risa> hasta la guagua. Debería aparecer. No,、eh, a ver, esto es de izquierda a derecha. ¿Y por qué? Porque así han sido los tiempos. Ahora <risa> de la izquierda pasamos a la derecha. Había que tomar un orden. En realidad, elegí el orden de, de cómo se lee, digamos. Y aquí vamos a contarle quiénes son los que hacen posible e s país. Bueno, primero aparezco yo. Y no aparezco con un juguete, aparezco con un teléfono y un celular. Y ahora dice, ¿por qué sacó esa foto tanto? Es que no, sabe que yo no tengo foto s de mí. Así que esa foto me la sacaron un tercero y la tenía ahí arrumbada. Así que esa colocamos. Después sale Juan Pablo con su característica barba a candado. Esta vez bien peinado y bien vestido, con una c o r b a t a a z u a v e Después, don Claudio, doctor Salazar. Ah, de corbata ahí. Bien, doctor. Misionado, ¿te reconocían l a fotos? ¿Y quién es el que está ahí? u b i c a d a s t a huerto. o s t á s u d e s t ubicado? o e s t á i c a d o e ubicado? o e s i e s c l a u d i c a d o e i c a d o ¿Estás u b i c a d i c a o e s t i c s t i c a o Yo le dije, la verdad que también se ve distinto. o t e e s conoces? ¿Claro? Con menos pelo, más pelo, o los audífonos s e r á Bueno, Wilson ahí también sale. El cuarto. w i l s o n González, que tengo entendido, dejó Radio Bolas. Gran reportero, muchos años también trabajó en muchas redes. ¿Qué i a a decir? o s Ya. Después、eh, también está con nosotros Tatiana Aguilar, la única dama ¿eh? del, del grupo. Por eso la colocamos al medio. La única dama del sitio. a p t a t i a n a Aguilar, periodista, jefe de prensa de otro medio de comunicación. Podríamos elegir los cargos porque Juan, pa Juan Pablo、eh, es jefe de prensa del Canal Inet. Claro.、Eh, Claudio Salazar tiene su propio programa b a i l a b l e e n n o c t u r n o Claro. No, no podemos. Wilson, reportero, mucho y también era jefe de prensa, ahora cambió de rumbo y ya le vamos a contar en qué va a estar. Eh, eh, Wilson, Tatiana Aguilar, j e f e de prensa de otro medio de comunicación. Nuestro voluntario bomberil, nuestro estudiante de administración, nuestro traductor en inglés, Gustavo Barría. ¿Quién、grupo? viene a continuación después de Tatiana es Gustavo Barría? Gustavo Barría. Ok, ahora. q e s a foto ha tenido piropo, ¿ah? ¿eh? No, y Oye, lo h a y a en regio. Es el guachón del grupo. Ya. Después viene el nunca bien ponderado. Ya. <risa> Manuel Santana Pacheco. <risa> Secretario de la c i a c i ó de Defensa de Consumidores de Osorno. Eh, representante de la zona sur de Conadecu,、ya. ex marino, eh, eh, ¿qué más?、Eh, está a cargo del aeropuerto del hospital base de Osorno,、eh, a cargo o sea, de los helicópteros. También pertenece a no me acuerdo, el, a c Reina Ambiental Ciudadana de, de Osorno、eh, y no sé otras cosas más.、Ya. Ahí está Don Manuel, también colaborador n a c h o Si esa foto le parece como extraña, sí, porque él tiene la costumbre de sacarse fotos. Es una foto que, donde él mismo se la sacó. El más tímido de todos, pero igual le pillamos una foto, fue don Fernando Jorquera, profesor de Estado, como le gusta que le digan, de historia, castellano y otras lenguas, y director del medio www.yoaprendo.cl, a cargo de educación a distancia. l h a hecho varias entrevistas a nivel nacional e s uno de los. Pionero en esta modalidad de educar a, a niños que tienen problemas educativos y a los que no tienen también, reforzarlos. Pasa todas las materias en su sitio. ¿eh? De primer octavo, una alternativa bonita y barata. También sirve para la gente que está enferma, ¿eh? para los niños que están enfermos, que no pueden ir, un computador e internet. Y él, a través de tecnología, le hace clases a distancia. Después, también voy a usar la misma. Gran amigo, gran persona, gran ser humano. Andrés Mujica, ex concejal, ex amigo, <risas> ex esposo, es el hombre de los ex. Actualmente reportero político y también a cargo de denuncias sociales. ¿eh? Andrés, como esas personas es que logran、eh, la bipolaridad en las opiniones. ¿eh? ¿Ya? Porque hay gente que lo quiere mucho y hay gente que no lo quiere. Que lo dice abiertamente, eso Andrés lo sabe. Siempre se ríe de aquello. Él le, busca, bus y le gusta buscar el odio a la gente. ¿verdad?、Claro. Es su parte de su personalidad. Y al último, nuestro gran amigo en la foto. Al último, pero depende cómo lea, porque también puede estar al principio. Así es. Roberto Garfield Delgado. No, este es Alf. Este es Alf. No, es la música de Alfa. Así que le hicimos un, un、eh, homenaje así a todos los que colaboran y crean、eh, p a í o en internet. Todos los días nos colaboran y bueno, son muchos más、eh, también los que nos aportan, pero los colaboradores directos están ahí. Ahora ya con rostro. ¿Están ¿Listos, e s t á n chicos? Sí, Capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, Capitán, estamos. Claudio Esponja、listos. Salazar. Aquí, no, aquí. Una piñata, no, este era para saludar a quienes de repente también nos colaboran con algo de de información. Ah, Marcelo Velázquez. Marcelo Velázquez, sí. Sí, por cierto. Un saludo, Marcelo. o v s esponja! ¡Vamos, esponja! a v a o s e o a ¡Vamos, esponja! a v a o s esponja! ¡Vamos, e o n esponja! ¡Vamos, e o n j a v m o s esponja! a o s e o n a v o s e s p a ¡Vamos, e n m o s e o a v o s e s p o n a v m o s e a v a e s o n a v o s e s p n a ¡Vamos! ¡Vamos, n a t a t i a n a ¡Vamos! ¡Vamos! s v a m esponja! a a m o s ¡Vamos! s v a m o o s v La niña de las flores, llenas los brazos. Ah, pero de también, también estabas mencionando a Sil Sergio. Claro, sí, sí, Sergio también nos ayudó. Ya. Mucha gente nos cambió en ese momento de sintonía porque nos fuimos como para d e n t r o pero había que hacer un homenaje u n momento a l que hacen posible la radio. La radio, el sitio y todo lo demás. La radio, la televisión. La guagua. La guagua. La g u a á estuve enferma, la g u a á qué complicado tener la g u a á Sí, p Pero... e Agradecemos a la gente del Hospital b a s e c o Sorno que tendió muy bien a mi señora esposa y con la g u a á ¿Y el papá se preocupó, sí? Yo no tenía ni idea. No, el papá.、Ah. Bien, golpe, bien. Mi hija aprendió a aplaudir. ¡Bravo! Ya nos vamos, agradecemos la sintonía. Esto fue País Lobo Radio las Palabras. Allá en la sala de locución, el señor. Cristian Lobo, nunca bien ponderado de Cristian Lobo, y su amigo y servidor, Claudio s a l a z a r g e n t Será hasta mañana. Si Dios y mi jefe que... Ya viene Alejandro Lavarría, que les va a decir en algunos minutos más: Bienvenidos a la jungla. Eso ya viene. Que tenga excelente jornada y una mejor semana. c h a u bichito.